El siguiente espacio es un espacio contratado que no refleja la opinión de la emisora. Las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar. Si Canarias, junts podem més. Queda mucho, queda mucho por andar y mucho por Bueno, buenos días amigos. Hoy con el diario del lunes que se dice este los resultados de la elección del día de ayer este, eh, nos ponen con esa eh, agridulce sensación de que... pero empecemos por, por lo dulce, por lo lindo. El compañero Yaman Duercy, este es el nuevo intendente municipal de Canelones. ...con una votación excepcional del, del, del Frente Amplio... ...una votación histórica... ...una votación que supera este, eh, 2 a 1 al Partido Nacional... ...que deja una plancha de ediles como nosotros queríamos... ...necesitábamos para este progreso de Canelones... ...y este desde aquí eh, felicitamos a este joven dirigente canario este compañero eh, porque creemos en él, creemos que el equipo de gobierno que va a, a funcionar bajo su dirección, este lo va a conformar con esa reconocida sabiduría que eh, como conductor político ya está mostrando. Oh, desplegar con una sagacidad política, una capacidad de gestión que nos va a llevar a un mejor aún este, departamento de Canelones. Al llevarnos a un mejor departamento de Canelones, las mejorías indudablemente van a tocarnos acá como municipio de Soca y este su pensamiento que sabemos porque lo conocemos, Ayamandú eh, tiene un pensamiento republicano, un pensamiento generoso, y no tenemos dudas que sus políticas departamentales llegarán hasta nuestro municipio de Soca, en la medida también de que se conforme un municipio de Soca, de Soca que sepa manejarse como tal, aplicarlas también con el espíritu eh, que las va a hacer llegar el gobierno eh, departamental del compañero de Ayamandú un abrazo apretado enorme de compañero frente a de colega docente y de amigo de llamandoú Orsi, con las felicitaciones que corresponden a ese triunfo arrullador este, la parte eh, que no fue o que no se dio mi aspiración de, de ser eh, concejal al menos de ser eh, este el más votado, menos todavía, este, y los datos preliminares que publica la Corte Electoral en estos momentos indican que el Frente Amplio tiene 466 votos acá en el municipio de Soca, mientras que el Partido Colorado, que aparece en segundo lugar, este tiene 609 votos, y el Partido Nacional 641. No aparecen en la Corte eh, datos del Partido Independiente, que sabemos que tuvo votos porque en alguna mesa donde trabajamos como delegado en los escrutinios, allí aparecieron votos del Partido Independiente. Por lo tanto, estos números publicados en la Corte tienen la omisión de que uno de los partidos este, de muy este, <coughs> escasa votación pero participantes de esto deberían estar este, en la corte y no centrado solamente en los partidos con chance digamos este le da el triunfo con 641 votos sobre 609 del partido colorado y 466 del frente amplio al este, señor roberto rodríguez Invernisi, a cual eh, lo primero que hacemos es extenderle una felicitación grande por ser el, el concejal más votado, del lema más votado, el Partido Nacional. este Entonces, felicitaciones, señor Roberto Rodríguez, este a, a ti, Roberto, a, a, fundamentalmente a ese núcleo de seguidores nacionales, Este, que nos viene mostrando en, desde varias elecciones de, de otro tipo y, y elecciones departamentales también nos viene mostrando un grupo de vecinos constantes en seguir la persona de, de Roberto Rodríguez este, constantes en en ese núcleo que han formado y han sido seguidores fiel a ese movimiento que a nivel nacional encabeza el señador Jorge Larrañaga y que por estos lares muestra al diputado Daniel Peña como representante departamental éxito en la gestión este, de <coughs> le deseamos a todos estos, eh, estos integrantes de la conocida de la 2014 como se hacen llamar Este, el éxito de ellos será el éxito también de los habitantes de aquí del municipio de Soca porque este en el fondo se persigue eso, la mejoría, el bienestar de aquí los habitantes del municipio. Y bueno, este vamos a ir desgranando algunos comentarios. Este, aquí por delante vamos a poner para nosotros este, eh, los datos eh, en los cuales en estos momentos está emitiendo la Corte Electoral y queremos decir que personalmente este, sentimos esa enorme satisfacción de que nuestra fuerza política, el Frente Amplio, reafirme eh, su poderío electoral y su poderío político en los departamentos de Montevideo, de Canelones y de Rocha. Y decimos que de corazón apretado, porque este, sí nos duele la pérdida del departamento del Maldonado, por más que eh, la reconquista del departamento de Salto, País Andú, Río Negro, este, quizá por distancia, nos parece un poco más lejano Pero a la gente de Maldonado, que a mucha gente de Maldonado nosotros les llegamos con las ondas de esta radio, son amigos nuestros, son gente que nos llama, este, les decimos que, bueno, a los que son este blancos, felicitaciones, se sienten bien ganadores en este momento a los otros a los que han perdido ese municipio este bueno el saber esperar es saber analizar cómo se hicieron las cosas el saber si algo se hizo mal este hacer su autocrítica y y esperar cinco años a, a poder volver a tener ese departamento en mano de frente amplio porque sabemos que lo que somos frente amplistas tanto de aquí como de montevideo como de maldonado tenemos un, un, una ideología política que nos hace pensar sentir todo en base al bienestar de la gente y creemos que de, se llega a ella con la bandera tricolor verdad este un abrazo grande apretado para la gente de maldonado que debe estar Luz, frente a pistaistas de maldonado acomojados por ese resultado electoral en el mapa político este, eh, nacional eh, ya dijimos el frente amplio gana en montevideo canelones y rocha. Río Negro, Paisandú y Salto. Este el Partido Nacional este retiene las intendencias que ya tenía y le agrega la reconquista de Maldonado y de Artigas, este perdiendo Baluarte que era Paisandú y Río Negro y el Partido Colorado perdiendo este el departamento de Salto. Rivera es el único departamento pintado todavía de colorado, pintado y pintado bien, porque Marne Osorio gana con, con bastante claridad en la en la elección municipal de Rivera. Este, vamos a nuestra elección, la, la elección de Canelones, que tanto nos enorgullece, que nos pone contentos. Este, el Frente Amplio 148.919 votos, duplica ¿eh? con volgura, 72.799 del Partido Nacional, y los escasos, para hacer canelones, poquísimos votos del de Partido Colorado, 24.420. El Partido Independiente, en 3.000 y pico, la Asamblea Popular también en esa cantidad, y los trabajadores, 535 Este, son los los números de este el frente amplio el partido nacional del partido colorado en canelones este, en la elección municipal este, en la elección municipal que tanto nos este, nos preocupaba o nos, o nos gustó por estos lugares donde se sabía eh, la Intendencia en manos del Frente Amplio Aunque no se sabía si estaba en manos Del compañero eh, Yaman Duorzi y el, O el compañero José Carlos Maía Fue en, de, en definitiva para Yaman Duorzi. este El Frente Amplio Es amplio, ganador En todos los este, Municipios Incluso en el nuevo En el municipio AB Creado en 18 de mayo este Y Por lo tanto, nos es más fácil a veces este, centrarnos en los municipios cercanos. Este, eh, Pando, eh, en Palmeolmos, toda la ciudad de la costa, eh, y toda la costa completa. Este, felicitamos a los compañeros del de Frente Amplio este, porque ha ganado, en, a pesar de que la Corte Electoral tenía este, hasta hace poco rato, Eh, ganadora del partido nacional en atlántida ahora ha corrigido y aparece gustavo gonzález como el nuevo <coughs> alcalde de atlántida decimos nuevo porque este cambia con respecto a quien ya era intendente por lo tanto este rodeado el municipio de soca por todo el sur y por todo el oeste de municipios frente a plitas no sucede así este hacia mígue donde eh, maría del carmen suárez reitera y es la nueva alcaldesa no la nueva la por segunda vez la alcaldesa de este, el municipio de míguez y se da una cosa una cosa este muy cabeza a cabeza como habíamos hablado y previsto que podía pasar eh, cuando la votación era chica en el municipio de Montes en el municipio de Montes el nuevo, el nuevo alcalde sería Rodolfo Zarbarrey del partido nacional por escasos cuatro votos y hay cuatro votos observados o sea que esos cuatro votos observados este, generalmente los observados se, se, se distribuyen Pero si los cuatro votos observados por alguna razón pertenecieran al Frente Amplio, en Montes hay empate total. No sé cómo se dilucida eso, pero eh, será por un partido de fútbol, monedita o penales. Pero este eh, por muy poquito no sucedió en el municipio de Montes este un empate. Eh, en los municipios donde donde los votantes son pocos, ya vemos que puede suceder ese tipo de cosas. No sé si la ley lo tiene previsto, pero este, el municipio de Montes se encuentra en esas condiciones. Cuatro votos abajo la administración actual de María Ángel Mancuello y cuatro votos debajo de del candidato Rodolfo Salva Rey del Partido Nacional este el municipio de empalme olmos cambia eh, este, nuestro querido amigo mosca eh, mosca alcalde pasa a o da su lugar a um, otro frente amplista pero de otro de otra lista de otro de otra línea dentro del frente amplio y este por aquí están las cosas este que de esa manera en estas elecciones municipales. Felicitamos a los compañeros de La Floreta, a los compañeros de Parque de Plata, a los compañeros de Atlántida, a los compañeros de Empalme Olmos este, por haber retenido los municipios a favor de esta fuerza política y acompañar al compañero Yaman Duors y a su equipo de gobierno para salir adelante. Y bueno, hacemos un pequeño alto y vamos a charlar un poquito sobre lo sucedido aquí con nosotros en el municipio de Soca. Bueno, este nos llamaban vamos a abrir los, los, los micrófonos a, a la audiencia para en futuros programas este hoy tenemos muchos datos para dar, muchas cosas para decir, este pero nos llamaba nuestra oyente de siempre, nuestra querida amiga Uca, que este eh Uca siempre con los Suárez para adelante, este eh, nos pide un un abrazo, un saludo para Mari Mari Carmen, o María Carmen Suárez, como dice acá, pero es Mari Carmen para, para la gente, para Mari Carmen Suárez la alcaldesa electa y reiteradamente electa de de de Míguez, este un abrazo grande para Mari Carmen de parte de aquí del programa, de parte de UCA las felicitaciones y también el éxito de una excelente gestión como ya tuvo en el primer eh, periodo. este Los números de aquí de, de, de, de, las, de la localidad de Soca... De, este se desglosan de la siguiente manera los según los datos de la corte reitero ¿eh? yo estoy leyendo la página de la corte electoral de pronto por ahí este algunos números pero yo leo lo que lo que a esta hora publica la página de la Corte, los 641 votos del Partido Nacional, los 641 votos del Partido Nacional, este según la Corte indica que 285 pertenecen a la 400W de este eh, Santiago Rivera y Esquivel y 352 a la 2014 de Roberto Rodríguez, que en definitiva es la este, lista más votada y eh, no es roberto rodríguez el concejal más votado pero hay que leer todo completo es el concejal más votado del lema más votado los 285 de santiago rivera y los 352 de roberto rodríguez superan los del partido colorado que este eh, son 609 y pertenecen a, al ex al alcalde eh, guillermo burgueño este que participó de la elección las condiciones muy especiales con una única lista sólo representación del partido Colorado y obtiene eh, una gigantesca votación eh, este, sumamente meritoria porque ya digo por esas condiciones de ir solo este, contra un sistema electoral que los otros este, grupos nos favorecimos. Por lo tanto, este quien es más votado en la población es este Guillermo Burgueño y Silvista 939W, eh, por lejos. Pero este, el sistema electoral, que no fue ideado ni creado por ninguno de los otros los que participamos, sino que es algo que viene del, de, de, de antes y que sí entendemos algunos que es muy justificado, este, nos lleva a que el resultado de la elección sea de nuestro alcalde, nuestros concejales sean este, de pronto este, gente que suma votos con otro eh, contrincante. Por lo tanto es muy meritorio lo de la 939 que prácticamente entre en 600 votos este, 32 votos de diferencia no, no es diferencia ninguna y sin embargo este, el triunfo se va para un solo lado y, y este y, bueno las democracias funcionan en base a cantidad de votos y las cantidades de votos a veces nos llevan a, a que a que diferencias muy muy cuentas muy, muy pequeñas lleven a, a triunfos muy grandes, entonces este eso es lo que podría a veces objetársele al, al sistema de votación eso de que soluciona las cosas porque votamos echado y, y ahí eh, gana la mayoría, bueno, la mayoría a veces la hacen unos muy poquitos que en vez de definirse por este, eh, Guillermo Gueño se definieron por Roberto Rodríguez y Bueno, poquitos ¿eh? Unas 14, 15 personas que cambiaran de opinión Llevaban a que el resultado de la, de la elección fuera otro Por lo tanto, este, eso tiene el manejo de los números electorales este, eh, Estábamos en el desglosado de los números Y el desglosado de los números de este, nuestra fuerza política eh, Frente Amplio Ahora estoy demorando un poquito porque... No la encuentro acá. Este, el desglosado de, por hojas electorales en el Frente Amplio corresponden a 1810 W que encabezaba el compañero y amigo Juan Castro, este acompañado por una sola lista por por la 609 y la 1800 W eh, es ganadora de mi lista en, del... 2711W, que era de 237 a 223, ¿eh? 237 eh, votos acompañaron, acompañó a Juan Castro, 223 me acompañaron a mí en la 2711W, seis eh, votos fueron acudicados al lema, lo que hace un total de votos al lema de eh, 466 votos. Eh, un número del que nos sentimos agradecidos, desde de, eh, si bien es un número perdedor en las elecciones, no es un número a desdeñar este, la gente que a, en, acompañó la propuesta del Frente Amplio, este, eh, una propuesta que iba empujada digamos por la competencia electoral entre llaman duers y José Carlos carlosmaya pero que la gente no tomó en cuenta eh, este, y prácticamente este, dio por descartado que ahí había un trifador y, y poco se preocupó de esa contienda votó pensando en las en las municipales y, y eso nos nos, este, nos nos perjudicó un poco a nosotros a los dos compañeros del de, del frente amplio muchas gracias a los que acompañaron a la 2711 11 w pienso que en, en sus programas el compañero castro les dará también las las, las, las gracias a, a, a ustedes y este sino también en mi nombre porque todos los 466 votos en definitiva pertenecían a la fuerza política Frente Amplio y muchos de ellos iban acompañados con la candidatura de Yaman Dugorsi que reiteramos, reiteramos, es este nuestro gran triunfo. El gran triunfo del Frente Amplio se da en la Intendencia Nacional de Canelones este, en casi todos los municipios y entonces sentimos ese sabor amargo de que Soca no haya acompañado a esa inmensa marea frente Amplista que se despliega en todo Canelones este bueno vaya a saber por qué, seguiremos este, con nuestra prédica seguiremos luchando desde aquí desde este medio y desde otros, trataremos de ingresar al <coughs> al Consejo Municipal, este, le corresponde el lugar este, al Frente Amplio si es que esta cantidad de votación accede a una línea, cosa que no, no hemos analizado todavía, este, pero el Consejo Municipal es bien claro que lleva dos líneas del Partido Nacional y dos líneas del Partido Colorado, estando en discusión si la quinta línea eh, pertenece a Frente Amplio sí. o también pertenece al, al Partido Nacional. Lo que es seguro es que hay dos líneas del Partido Colorado que ingresan al municipio, las líneas del que era el este actual alcalde Guillermo Burgueño con Alejandro Burgueño, Isabel Cabana y Augusto Picot, tiene, este va a formar parte del municipio la segunda línea con Raúl González, Fernando Bautista, Carlos Ragazo y Raquel Baute, este también este, eh, ingresan al municipio como este una línea de concejales. Felicitaciones entonces para ellos, este para Guillermo y para Conrado, toti gonzález que se elige se colocan como concejales del municipio de soca este no han analizado también la cómo se este, separan los votos en el partido nacional pero este es bien claro que <coughs> los votos de santiago Rivera este Eh, ...alcanzan para una línea de concejales, es eh, bien claro que eh, los votos del ganador... ...por supuesto, integran la primera línea de concejales que no tengo para leerlos aquí... ...pero este, sé que Roberto Rodríguez este, y eh, Pollito González, como le decimos todos... ...están en, en el Consejo Municipal eh, seguro la segunda línea de, de la línea de roberto no la tengo acá como para para poder leerla porque no, no tengo la hoja de votación si sí tenía la hoja de votación del de partido colorado can a ¿Hm? ah, francisco garcía es él me dicen de acá me acla francisco garcía es el eh, este titular de la segunda línea de roberto felicitaciones para ellos este, eh, desde acá deseábamos mucho. Este, ...ingresar al, al Consejo Municipal, no, no se nos dio, este, la votación dice otra cosa... ...y bueno, será para otra oportunidad que en cinco años la habrá y seguro. ¿Qué vamos a hacer mientras? Este, algunos de los proyectos, algunas de las cosas... ...que está, habíamos pensado, que seguimos queriendo para nuestra localidad... Eh, contando con el apoyo de eh, este, las autoridades nacionales bueno, vamos a tratar de llevarlo este, con los compañeros que integren el, el consejo o vamos a tratar de llevarlos este, a los, a los otros concejales y hacerlos entender que si son proyectos dignos de realizarse son proyectos buenos para la población, para la localidad este llevarlos adelante había gente que estaba muy entusiasmada con ellos que hasta lo los habíamos iniciado ya, y bueno vamos a tratar de que de que salgan por el bien de todos nos comprometemos a ello y, y veremos después las formas de aquí a, a julio veremos las formas de, de integrar por lo tanto este les decimos que nuestra idea es que continuar este no sabemos con qué periodo, este, transmitiéndole a ustedes nuestras nuestras ideas, nuestras nuestras cosas que queremos llevar adelante para esta localidad y todo el municipio de Soca. Y estaremos, si lo vemos así, tratando de, de, de no poner palos en la rueda y, y de, de llevar adelante... Este, las cosas contando contando con, con esa este, hermosa cabeza que hemos puesto en la intendencia que es la de este amigo que ya está transformado en, en un gran político de este llamando por hoy este, creo que he dicho lo que lo que todo lo que tenía para decir y hasta más este eh, les pido a ustedes que que sepan entender que eh, este, a veces esta media derrota electoral y este medio triunfazo electoral son cosas que espiritualmente a veces se le hacen difícil a uno llevar. Pero eh, así nos sentimos y, y este felicitaciones a, a los ganadores de esta contienda y un abrazo para todos. este Me voy yendo, me voy yendo este y, y los dejo por ahí ¿eh? qué pasó ¿Eh? bueno, le mandaron le mandaron Gra ahí está. grandes ganadores este, los compañeros de la 609 han, han hecho acá llegar este llamando intendente este camisetitas para para el personal de la radio Eh, bueno, un abrazo para ellos y nos estamos yendo a pesar de que la tanda todavía demora este Raúl se va hoy tiene poca po, poca conversación muchas gracias amigo Vamos a <ríe>